Muchas preguntas eh, sin respuesta eh, en torno al caso de Jonanza, a la aparición del cuerpo de Jonanza en la morgue de Toulouse. Eh bueno, con, cuéntanos un poco cuáles son las principales dudas eh, que provoca la, la, la versión oficial que ha sido difundida. Hombre, lo que estamos viendo es que están eh, saliendo a la luz de informaciones eh constantemente ¿no? y informaciones contradictorias ya eh, desde el primer momento desde la desaparición todos estos meses eh, también han salido han ido saliendo cosas y estas últimas estos últimos días estas últimas plaza pues van saliendo constantemente informaciones y muy contradictorias no lo que bueno pues lo que confirma que detrás de, de, de toda esta historia eh, por pues hay, hay eh, muchas lagunas y muchas eh, dudas eh, con respecto a, a la versión oficial que, que nos han dado ¿no? que, que, han, que han construido eh, las dudas principales eh, son y las más importantes son eh, desde el momento que desaparece, los 10 primeros días, eh, dónde, con quién eh, eh, ha estado y qué es lo que han hecho, ¿no? Para que aparezca el cuerpo eh, moribundo según la dosión oficial, eh, a los 10 días de haber desaparecido. Y luego, eh, pues lo que confirma eh, que, que el tema... Eh, pues está eh, es muy complicado y que, y que ha habido muchas cosas eh, raras, pues eh, es la versión oficial que nos han dado y los datos totalmente contradictorios que nos dan las autoridades francesas de lo que ha pasado estos eh, últimos 10 meses o 11 meses. ¿no? ¿Qué significado puede tener el hecho de que el cuerpo haya estado tanto tiempo sin ser identificado? Pues eh, ahí hay muchas hipótesis, eh, eh, no sabemos muy bien, eh, en principio eh, a, nos ha sorprendido a todos que el cuerpo eh, eh, aparezca y luego que lo hayan tenido ahí eh, retenido, eh, por encima eh, como ha quedado evidente del de, de conocimiento de la Procuradora, de la Policía Judicial y de todos los responsables que pudiera haber y eh, parece ser que bueno pues que han tenido ahí el, el cuerpo para con, con fines políticos ¿no? ha habido muchas eh, filtraciones y muchas eh, presiones que irán confirmándose seguramente en los siguientes semanas siguiente semanas meses y, y más, ¿no? mm. por lo tanto descartéis totalmente que, que, que haya sido una negligencia como se apuntaba a Al principio ya se apuntaba al principio que sería una negligencia del hospital pero luego el propio hospital ha emitido un comunicado diciendo que ellos eh, bueno informaron de la presencia de, de un cadáver tanto a la policía como a la propia procuradora creéis eh, que puede ser una negligencia o, o, o veis que hay una intencionalidad política hombre desde el primer momento eh, la procuradora lo que ha hecho es eh... Eh, pues marcar la responsabilidad de, del hospital en eh, de ese sentido, ¿no? Que ha habido negligencias, que ha habido errores burocráticos, eh, errores en cadena, lo que dicen ¿no? Pero ahora mismo, pues después de, de haber roto el silencio impuesto del hospital, eh, lo que están dando son datos eh, reales eh, pues que, que contradicen totalmente la la versión de la procuradora ¿no? entonces ahí hay eh, serias contradicciones que deberán eh, aclararnos la, las autoridades eh, francesas ¿no? mm -hmm. Sobre la actitud de esta fiscal, eh, no sé, ¿os, parece, ¿os ha parecido normal el cambio de actitud que ha tenido dejando en manos ahora de, de un juez instructor la, la investigación cuando hace bien pocos días eh, decía que no veía razones para ello? en eh, esa petición le, la habíamos hecho desde el inicio para que pudiéramos nosotros también eh, ser parte en el procedimiento y tener conocimiento de todo lo que todo lo que pasa de todas las actuaciones y siempre nos lo ha negado entonces la, la investigación eh, ha sido a cargo de la procuradora hasta ahora y de vez en cuando nos daba alguna información pero eh, oficialmente no, no teníamos acceso Otras actitudes que ha tenido ahora, cuando ha aparecido el cuerpo, en principio eh, pues era una actitud muy cerrada, en lo que respecta, al, eh, por ejemplo, al, al reconocimiento del cuerpo por parte de, de la familia, del médico de confianza, eh, que no íbamos a poder estar en la autopsia, que no sé qué, y ahora, por lo visto, pues eh, bueno, pues bueno ha cambiado de actitud, seguramente eh, pues al ver que, que el dossier eh, le ha reventado en las manos. ¿no? Eh, y bueno, ahora se nos abren a nosotros más posibilidades. Eh, el médico de confianza ya pudo comprobar que efectivamente se trataba de John. Eh, ahora cuando el, el dossier pues, pase a manos de, de un juez instructor pues nosotros vamos a poder eh, actuar como parte civil o como acusación particular y podremos eh, solicitar eh, actuaciones eh, concretas que vayan eh, aclarando el tema. Y luego ahora en estos momentos pues estamos esperando a que eh, nos den los datos de informe definitivo de la autopsia, eh, contestarlo, valorar, valorarlo y ver cómo eh, ¿Qué, qué pasos vamos a dar eh, en el futuro. ¿no? Una autopsia que, bueno, eh, la familia y la izquierda de la semana el fin de semana pasado dijeron que si no era eh, realizada ante la presencia de un médico de confianza no se iban a reconocer eh, esos datos o no se iban a dar por buenos esos datos. ¿Sigue en pie esta actitud? Bueno, esa actitud pues como se puede apreciar pues es eh, lógica después de, de tantos meses eh, sin tener noticias de, de, de John y ahora al ver que cuando el cuerpo ha aparecido pues en circunstancias muy extrañas ¿no? eh, lo que deberían de hacer las autoridades francesas es eh, ...dar todas las facilidades para que todo el procedimiento sea lo más transparente posible... ...y sin embargo nos eh, estamos encontrando con una actitud diferente. Eh, entonces, bueno, pues la familia también eh, presiona en ese sentido... ...para que eh, podamos eh, eh, tener acceso y, y ver eh, ver eh, nosotros y valorar lo que tengamos que hacer, ¿no? ahora lo que la fiscal la procuradora nos ha comunicado es que una vez que valoremos los eh, los informes eh, que está abierta también a que podamos solicitar más entonces bueno pues eh, ahora no estamos en la situación de la semana pasada y, y bueno pues ya ya veremos si con, con las nuevas vías que se nos ofrecen pues podamos podemos eh, seguir adelante Durante las últimas eh, horas eh, sí que ha habido otra información, bueno, que apuntaba por lo menos a que la presencia de guardias civiles eh, en Toulouse eh, durante esas fechas eh, era así, era, era, era, era verdadera había policías, guardias civiles españoles en Toulouse eh, bueno, este indicio también abre otra otra puerta a la investigación Pues sí, pues porque coincide el lugar y Y las fechas, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eh, de todos los ámbitos se está señalando también las, a, a las eh, fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, tanto en eh, eh, los ámbitos judiciales, policiales como mediáticos, ¿no? Eh, no solo hay a la, a la familia. Entonces, eh, ese hecho pues eh, resulta eh, muy revelador procuradora ya ha dicho que, que no tiene nada que ver eh, eh, sorprendentemente porque eh, nos extraña que, que, que lo diga con tanta claridad que no tenga nada que ver y que diga sin embargo pues que no que, que estaban actuando eh, pues en la lucha contra eta ¿no? pues precisamente eh, el dossier cierre está eh, plenamente Eh, situado en ese, en ese ámbito ¿no? entonces bueno pues ya ya veremos lo que lo que dé también este, este dato ¿no? uh -huh. eh, finalmente lo que ha quedado claro es eh, de todas las versiones eh, que se daban sobre lo que habría la, todas las hipótesis que se manejaban eh, sobre lo que había podido ocurrir eh, con jonanza que lo que ha quedado claro es que una de ellas eh, la que daba rubalcaba Eh, o la que ofreció Rubalcaba en una ocasión diciendo pues que Lloranza podría haberse fugado con el dinero eh, de la organización ETA, ¿es la que plenamente está descartada? Pues eh, efectivamente, eso no, no hemos sido nosotros los primeros que hemos dicho, sino fue la procuradora, y creo que fueron las primeras palabras que dijo. Eh, pues esas de esas primeras declaraciones que hay que recordar que fueron eh, asumidas también por eh, eh, la hoy ministra de justicia, Leon Marí los dos mantuvieron eh, esa versión y si hay algo claro es que que, que no tiene ningún sentido vamos, la, la versión que, que hicieron en, en su momento ¿no? mm -hmm. John, eh, tú has comentado has ejercido como abogado durante muchos años y seguramente que te habrá tocado en muchas ocasiones conocer este tipo de versiones oficiales. ¿Por qué la sociedad vasca debe desconfiar cuando menos de la de versión que pueda...? Perdona, per perdona, sí. que, que no, te, no te he entendido la pregunta, ¿eh? No te he oído bien. Decía Ion que tú has estado durante muchos años ejerciendo como abogado, y que durante todo este tiempo me imagino que habrás conocido muchísimas y muchísimas versiones oficiales y la pregunta es ¿por qué la sociedad vasca eh, cuando menos debe mirar con recelo este tipo de versiones? Hombre, pues como me, me indicas tú mismo, eh, la historia de, de Euskal Herdín está llena de, de versiones oficiales eh, eh, podridas, ¿no? eh, y entonces eh, tenemos eh, eh, pues, eh, conocimiento de, de, de todo esto y mucha experiencia a este nivel eh, los, las versiones oficiales ya sabemos a qué responden, a los intereses del Estado y nosotros estamos ahí en, en el medio, ¿no? Entonces, bueno, pues eh Eh, lo que estamos viendo es, por lo menos eh, positivamente, es que los agentes sociales y, y algunos partidos políticos también pues están cuestionando de arriba abajo la, la versión oficial ¿no? Cosa eh, que bueno, que, que es muy positiva ¿no? uh -huh. Supongo que la familia eh, lo que querrá ahora es aclarar eh, las circunstancias eh, de, esta, de, de la muerte de, de John y por el eh entre medio eh, están las amenazas de Ares y de Rubalcaba eh, que poco menos vienen a decir que, que bueno, que aquí al Estado que no se le señale Sí, bueno eh, es curioso que Rubalcaba ha estado eh, tanto Rubalcaba como la ministra de Justicia y de Interior también francés pues han estado callados hasta ahora eh, no han dicho absolutamente nada desde que apareció el cuerpo cosa bastante sorprendente y cuando eh, ha salido a los micrófonos eh, bueno pues eh, eh, ha salido como ha salido eh, atacando eh, duramente contra aquellos que cuestionan la versión eh, oficial y entre otras cosas pues le señalan a él también como eh, uno de los eh, responsables, al ser ministro del interior no cuando se está acusando por eh, en eh, muchos eh, ámbitos, como te he dicho antes, de la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿no? Y para finalizar, John, eh, una información eh, que seguramente mucha gente quiere reconocer. ¿Cuándo se va a traer eh, el cuerpo de Yonanza? ¿Cuándo será posible eh, darle un último adiós a Yonanza en Euskal Herria? Pues eso todavía no podemos saber. Eh, estamos como te he dicho antes eh, pendientes de los, de los informes eh, eh, de la autopsia y cuando nos eh, notifican eh, esos informes primero tenemos que valorarlos y luego decidir eh, si vamos a, eh, a realizarlo vamos a pedir eh, más informes complementarios entonces en base a eso pues eh, podremos eh, saber cuándo nos dan el cuerpo a la familia y, y ver qué es lo que hacemos. En principio la procuradora nos indicó que hasta el fin de semana eh, no nos iban a notificar nada, pero bueno, pues estamos a la espera. Pues yo darte las gracias, no sé si querrías añadir algo más. No, yo no sé, yo creo que hemos... Eh, hemos eh, dicho todo, ¿no? Eh, para resumir, no sé, yo diría que eh, tenemos que ser conscientes todos que estamos ante un eh, ante un dosier, una cuestión de, de Estado absolutamente y pues toda la complejidad que, que supone el caso y todas las eh, implicaciones eh, políticas, policiales que tiene, ¿no? y pues eh, a todo eso tendrán que responder eh, los responsables eh, políticos eh, franceses y españoles ¿no? Esa, esa responsabilidad pues hay que hay que exigirla yo ¿no? mm -hmm. eh, darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros y bueno esperemos eh, que en las próximas eh, en las próximas horas en los próximos días y semanas eh, se esclarezca qué es lo que ha pasado con jonanza Dale, va. Bueno, es que raxo ahí. ¿eh?